Buenas, ¿Cómo están? buenos días. Buen día. Bien, bueno, cu cuéntanos qué pasó en, esta, en este mes, este último mes con el Arandú, cuántas proyecciones, cortos en, la, en las distintas categorías. Bueno, sí, la verdad es que estamos súper contentas. El viernes finalizó la convocatoria. A las 12 de la noche <ríe> seguían llegando materiales,、sí. no es por agrandarnos, pero la verdad es que nos súper sorprendió la, la recepción de parte de los productores y realizadores.、Eh. Y tenemos casi 60 materiales, películas, cortos y largos metrajes.、Uh -huh. eh, así que súper contentas y satisfechas con la convocatoria, que bueno, fue sumando más materiales que los que tuvimos el año pasado. Y esperemos que en las próximas ediciones siga así. Pero bueno, por el momento estamos bueno, revisando los materiales que fueron llegando、uh -huh. y realizando la selección de los mismos. Así que en cualquier momento ya se viene la programación definitiva de Arandú. Más de 60 producciones. Más de 60, sí, no, no dejamos de sorprendernos, incluso pensamos eso de a qué hora cerrábamos la,、no、sé, la, la convocatoria, porque、mmm, seguían cayendo más producciones y nosotros tenemos este año tres días nada más de, de proyección. Entonces se redujo también、claro. la, eh, las sedes y demás, entonces. p e n s a m o s cómo acomodar todas las producciones ahora en la programación, n o pero no, la verdad que no nos dejábamos de sorprender, aparte también porque llegaron producciones muy interesantes que tocaban temas bastante diversos.、Uh -huh. Y la verdad que ahora, cuando estuvimos, nos reunimos hace poquito para、eh, tratar el tema de la selección, veíamos que、eh, la calidad de cada producto es importante, es interesantísimo. Y bueno, ya lo van a ver seguramente ahora con el Arandú. Pero la verdad que estamos muy contentos de ver que b、bueno, u el n o Arandú sigue creciendo, Latinoamérica se sigue haciendo presente en esta, en esta muestra nuevamente, con, con cada, cada producto, cada material que enviaron. Y bueno, los, el, estamos p o recontro r también agradecidos a los productores que también confiaron, o confían i a r o o o n n c f en el Arandú y, y mandaron sus muchos productos. Eh, así que bueno, tenemos mucha recepción también, por ejemplo, de distintos países. En el caso de México se presentó bastante、Ajá. material. Y bueno, Argentina también ahí estuvo, estuvo ranqueando la, la cantidad de, de productos. Pero la verdad que es, va a estar bastante interesante ahora esta, esta muestra. Y va a estar difícil la selección, ¿no? Me imagino. La verdad que sí. Estuvimos, bueno, justamente en esta última reunión viendo que sí se nos hace difícil. <risa> Pero necesaria la selección como para establecer criterios acerca de que, cuáles son los mensajes que, que transmiten los, los materiales que vamos a seleccionar. Y que por suerte hay este año también una ampliación de, de, de las categorías、uh -huh. que habíamos mencionado también en la última visita、eh, y que nos va a permitir hablar de un montón de cosas. Y en ese sentido también estamos preparando mesas, conversatorios、uh -huh. eh, para invitar tanto a los realizadores como a, a personas、eh, que, que estén interesadas. En la, en la problemática que vayamos a, to, a tocar, como género, como territorio. Así que más adelante tendremos novedades también al respecto. ¿En cuáles de las cuatro categorías hubo mayor cantidad de, de producciones? En identidad y cultura de las comunidades indígenas.、Uh -huh. eh, después, un poquito menos, pero también bastante material en la categoría de territorios y resistencia.、Eh, y bueno, tuvimos, que, que estamos muy contentas, <ríe> también materiales que fueron llegando de la categoría de géneros y diversidades. Y un poquito menos de infancias, quizás a diferencia de, del año pasado.、Uh -huh. Pero bueno, también está presente ahí la categoría de, para los más pequeños y pequeñas. Ahora, ¿van a alcanzar tres días para compartir todo, todo lo que ha llegado? Creo que eso lo estuvimos debatiendo el、uh -huh. sábado. Incluso、eh, estamos evaluando la posibilidad de hacer、eh, de, dos salas el、uh -huh. mismo día.、Eh, pero bueno, ahora、eh, vamos a ver cómo、eh, programamos cada. Cada uno de estos materiales, pero sí, incluso、eh, también p e n s a m o s nos extender el Arandú, pero no, nos quedamos con los tres días.、Uh -huh. eh, y como te decía,、eh, quizás con la posibilidad de abrir dos salas, pero sí hay muchísimo material、eh, en sus distintos formatos también. Así que hay como, no sé, una variedad bastante grande como para distraerse todo el fin de semana de ese, del 14, 15, 16、uh -huh. de septiembre. Van a, van a tener muchísimo para, para ver. Incluso también estábamos debatiendo. Eh, las mesas de trabajo, de, la mesa de debate que se van a armar, porque también queremos que, que las voces se hagan presentes en el Arandú, no solamente con, sus, con las producciones, sino también que algunos referentes、eh, que, que, que, que también estén dentro de cada una de, la, de esas temáticas puedan también bueno, ser parte de, esa, de, de la muestra. ¿no? ¿Ya han ido invitando a, a referentes para que sean parte de las mesas y eso? ¿O todavía no? Hay algunas invitaciones que estamos planeando por el momento. ¿Se nos venían ocurriendo algunas en el colectivo? <risa> <risa> no, e s un b u e n l u g a r Sí, para, para pensar. <risa> ¿No? sí, muy bueno. El 3.91 es ideal para planificar. Un <risa> <risa> trayecto de media hora, más sí, o menos. Tal sí, tal、eh, vale. cual. Pero sí, la verdad es que es bastante amplio. Por ejemplo, veníamos hablando de la categoría géneros y diversidades. Vamos a delatar un poco los materiales que, que fueron llegando. Nosotros encantados. <risa> Pero hay un material, por ejemplo, que se llama Tempa, que es、eh, la historia de un niño trans o niña trans en, en una comunidad indígena en México. Entonces, en ese sentido, planeamos, bueno, quizás sería interesante、eh, convocar a alguna, o algún referente de la, del colectivo trans travesti、uh -huh. eh, en nuestro país. Para hablar, no solamente, o sea,、eh, va a ser una persona que va a, a ver seguramente el, el material en Arandú, entonces no hablando directamente desde la producción o creación de, de ese material en particular, sino desde la experiencia y quizás desde el activismo、eh, a partir de esa, de esa problemática en nuestra sociedad.、Uh -huh. Y bueno, estableciendo alguna comparación con esa otra realidad cultural, ¿no?、Eh, así que bueno, en ese sentido venimos. Planificando las, las incorporaciones a estos conversatorios que vamos a tener en Arandú. También, dentro del mismo, de la misma categoría, que también se podría encuadrar en lo que es territorios de resistencia, vamos a contar con una, un documental que se llama Mujeres de la Mina, que estuvo recientemente estrenado en el Cine g u m o n en Capital. Y que también cuenta la, la realidad desde la perspectiva de tres mujeres que son trabajadoras de las minas en, en Bolivia.、Mm. Eh, así que esos son, son un par de los materiales que nos fueron, quizás, llamando la atención en esta nueva convocatoria.、Eh, Y que estamos muy ansiosos por, por su proyección y por ver、eh, la llegada que tiene a, en los públicos del conurbano, ¿no? Porque la realidad es esa. Nosotros hablamos, bueno, sí se estrenó en el cine w u m o n d en Capital,、uh -huh. pero bueno, ahí hay un,、eh, un público específico、claro. al que va destinado y que、eh, es completamente diferente al público del conurbano、eh, por varios motivos.、Uh -huh. Entonces, también nos, estamos ansiosos por ver esa recepción, ¿no? De, de, de qué va a pasar acá, en nuestros barrios. a a p r t El e cine g o m o a h o en el espacio Inca y en el Congreso tiene ya una especie de público cautivo que va a ver lo que es el proyecto. Tiene como una, una cultura de ¿no? una, una práctica de ir a ver cine no convencional、uh -huh. o cine experimental、uh -huh. o cine documental. Que por ahí en el c o n u r b a n o muchas veces, lamentablemente, por, por los pocos espacios que existen al respecto de difusión de este tipo de, de cine, uno termina cayendo en las cadenas que, que quedan de. Cine, ya no están más los cines de barrio ni el cine、eh, municipal, entonces termina cayendo en las cadenas. q u En e general, tienen 80-90% de cine、eh, norteamericano o、uh -huh. europeo con una receta que se repite y que les funciona respecto de, de ideas muy simples, digo, cosas muy, muy, muy previsibles que ya se hacen. Pero no hay una cultura de consumir cine que hable de otras cuestiones, ni siquiera que hable de nosotros mismos, ¿no?、eh, claro, de las producciones latinoamericanas. Claro, incluso ese, ese tipo de cine también refuerza algunos estereotipos、uh -huh. y demás. Entonces, la propuesta que nosotros queremos justamente con g a l a r a n d o es, es traer esas, pro esas, esas producciones alternativas a los barrios, a las instituciones y que también、eh, empecemos a, también a, form a, a formar esos públicos críticos、uh -huh. ¿no? y que sepamos qué estamos viendo, qué estamos consumiendo en, en, en el cine,、uh -huh. eh, donde no todo es, es bueno. No sé, fantástico, color de rosa, o todo sale bien, o siempre hay un héroe y、claro. cosas así, sino que ver también nuestras propias realidades y también、eh, ver qué pasa en otros lugares y, y ver qué pasa en, en los nuestros, n o hacer como una comparación. Eh, eso es lo que nosotros bueno, buscamos también con, con generar estos espacios. Y la verdad, que también estamos bastante contentos porque creemos que,、eh, o sea, que con el arandú se pueden sembrar esas semillitas para formar distintos espacios en distintos lugares y que también se empiecen como estas,、eh, estas proyecciones, estas, estos trabajos de, de circulación de materiales. Alternativos ¿no? y comunitarios también, que es a donde apuntamos nosotros también, donde estas producciones estén hechas、eh, por, por gente de barrios, por gente de escuelas, por, por comunidades indígenas, donde la visión y la crítica es, es, es diferente. Incluso tuvimos también ahora, cuando estuvimos haciendo la selección, algunos materiales que también en algunos casos pensábamos.、Eh, Poniéndonos desde el lado de la, de la comunidad, por ejemplo, ¿no? ¿qué n o tipo de materiales estamos mostrando?、Eh, si va de acuerdo a, la, a, las, a los criterios del Arandú,、mm. tuvimos algunos、eh, también que bueno, por ahí excedían o por ahí no sé, veíamos que algunos materiales eran muy invasivos también a, lo, a las costumbres o a las cosmovisiones de algunos pueblos.、Mm. Entonces, eso también nosotros tratamos de que no, es, no se trata de solo poner por poner materiales,、claro. sino que haya una discusión y una evaluación. Crítica dentro de, de, de, por lo menos en el Anduí, que eso también podamos transmitirlo en, al público y podamos transmitirlo a, a las personas que nos van, a, nos van a estar acompañando durante estas jornadas. pensaba、eh, la última charla que habíamos tenido cuando nos venía a contar la convocatoria de lo importante también de trabajar con, con las escuelas,、eh, en este caso la, una, de la, una escuela de José p a z va a ser una de la sede, la escuela 35,、eh, que es por segundo año consecutivo es e d e de, de la Arandú, y、eh, cómo se, se van tocando los temas que nos iban contando a, a modo anticipo de que van a estar en la Arandú con temas actuales. ¿no? Hablaban de las mujeres de las minas y esta última semana con una represión que terminó justamente con alguna s Mujeres detenidas en, en Bolivia en una, en una manifestación.、Eh, bueno, la, la noticia en Argentina de la detención ilegal de Facundo Gualas, ¿no? vinculada a territorios de resistencia y, y lo que tiene que ver con. Con imagino las producciones que han ido recibiendo sobre cómo expulsa, condena, persigue, encarcela a las comunidades originarias、eh, este sistema en beneficio de, de, de actividades extractivas, ¿no? que es un poco el, el argumento de, la, de una de las categorías del Arandú.、Uh -huh. Sí,、eh, pensándolo desde el punto de vista en donde se relaciona con, con lo educativo, digamos,、uh -huh. el, el objetivo de Arandú, hay roces por todos lados, digamos,、eh, inclusive el, los que somos docentes. Dentro del, del grupo、eh, que organiza Arandú, pensamos siempre en cómo estaríamos relacionando con nuestras respectivas materias lo, lo, los materiales ¿no? que nos fueron llegando.、Eh, y también con, con el tema de la realidad actual, sí.、Eh, Lamentablemente, tenemos que decir que muchos de los materiales que llegan también、eh, no son todos estrenos, no son todos realizados este año, pero sí、eh, sirven para reflexionar en un montón de, de aspectos、eh, cómo esta sociedad、eh, lleva adelante el, digamos, esto, lo indígena, ¿no? que no lo puede negar. Eh, en una sociedad occidental como la que vivimos nosotros y nosotras,、eh, tenemos que de alguna manera expresar lo indígena y el, el audiovisual está claro y es evidente, y con Arandú lo queremos reforzar todo el tiempo, que lo indígena está presente ¿no? y no podemos escapar a eso. y Uno de los aspectos en donde lo indígena más presente está justamente en la defensa del territorio y todos los problemas que surgen acerca del.、Eh, El uso o el abuso que realiza este sistema de nuestra tierra、eh, son las comunidades originarias las que llevan adelante estos procesos de lucha y de resistencia, y que lamentablemente terminan en, en situaciones como la del Lonco Facundo actualmente, como de la machi,、eh, en las machis en, en Chile, por ejemplo, en el Hualmapu.、Eh, Pero bueno, también son resistencias que sirven y que bueno, ahora tenemos esto de las, de las redes sociales como para extender ¿no? La, y difundir estas problemáticas.、Eh, pero sirven para que un montón de personas también tomen conciencia, ¿no? Porque me parece que muchas veces hablamos de cuáles son.、Eh, Esto del no te metas, ¿no?、Eh, pareciera que ser el mejor discurso, el no te metas o el no digas nada,、eh, o mejor no hablar de, de ciertas cosas,、uh -huh. pero en realidad eso sirve como para、eh, seguir difundiendo las luchas y las resistencias de, de nuestras comunidades originarias.、Uh -huh. eh, y Arandú, en ese sentido, se plantea como también un espacio de lucha y de resistencia a través del audiovisual y、eh, volviendo a lo educativo. Nos parece también que es una gran herramienta para llevar estas, estas demandas y estas expresiones a las escuelas.、Uh -huh. eh, así que sí, seguimos en ese camino, de nuevo, relacionando, relacionando todas estas diferentes problemáticas que en realidad nos están afectando a todos、uh -huh. y a todas. Y, y además, esta posibilidad de reflejar a través del audiovisual.、Eh, El concepto distinto de territorio a solamente una cuestión de propiedad de la tierra, de no que tiene que ver con una cuestión mucho más global. n o la... Claro, sí, incluso、eh, sabemos que hay muchos materiales del año pasado del Arandú, que alg algunos están libres,、eh, colgados en YouTube, Vimeo、eh, mm. y otros, otros lugares, donde algunos docentes también lo están utilizando ahora en las aulas. Por ejemplo, está Territorio Crudo, está p a y a d a Pasatán. Eh, bueno, Abuela Grillo, si bien no participó el año pasado en Arandú, es uno de los materiales que siempre a donde vamos nosotros tratamos de que se, se, mucha gente lo vea, más los docentes también.、Uh -huh. Que es un material que sirve también para disparador de muchos temas. Que son materiales que también tocan el tema de las problemáticas que hay, no solamente con,、eh, con la tierra, bueno,、eh, que. Donde no solamente las comunidades están, están insertas también en la lucha y que、uh -huh. involucra a todos los actores. Y que por suerte, bueno, están estos materiales que son cortos, que, que son bastante dinámicos. Que los docentes pueden utilizarlo en las aulas, que pueden hablar del tema de,、no、sé, de fracking o de megaminería、eh, con estos materiales tranquilamente, porque son disparadores y hacen que también,、eh, y, y son bastantes、eh, dinámicos como para que los chicos también puedan mantener la atención y puedan, como、eh, después, generar ese debate y la discusión. Me parece que、eh, este año la idea también es que Arandú pueda también tener es,、eh, esos materiales como para que puedan servir también a muchos、eh, docentes o. O los que quieran seguir trabajando estos, estos temas dentro de sus espacios.、Eh, quizás este año bueno, tuvimos muy poco material desde infancia. Eh, si、sí、recibimos materiales un poco más largos y capaz un poco、eh, para personas más grandes,、sí. pero、eh, también bueno, van a servir, quizás lo, hace poco lo charlábamos también, para discutirlos con los, más, con los chicos más grandes,、eh, para、no、sé, generar espacios también con ellos. Entonces,、eh, la idea es que, bueno, que podamos también re,、eh, recopilar toda esa, esa, esa información y esos materiales、eh, que nos puedan servir también de insumo. ¿no? Para, y que también en algún momento nosotros, como Arandú, nos estamos proponiendo También、eh, generar también esas producciones, n o que eso creo que va a ser todavía el, lo que viene después, pero la idea es juntar más material para poder、eh, ponerlo a disposición de los docentes、eh, que puedan tener también、eh, insumo para trabajar en sus espacios y que puedan discutir también con los chicos. n o Pensaba justo en, en eso, ¿no? Por ahí est estaría interesante que desde la r o n d ú nos hagan una propuesta de, no sé, un lugar, una lista de materiales que, que podamos utilizar、eh, en las aulas, d i g a m a través del blog o de la página que tienen, que, que hagan una serie de recomendaciones, porque muchas veces uno se encuentra con la intención de querer trabajar algo y, dice, bueno, y, y empieza a investigar de cero. Por ahí s i hay un lugar, una especie de banco de recomendaciones, ¿no?, de, de, de, de recursos.、Eh, Sería interesante. ¿no? Veo que está notando. ¿no? La, la... Tomamos nota. nota. Tomamos mate y tomamos nota. Estamos b u e n o con una pequeña suscripción <ríe> a la no? página. No, es muy buena idea, la verdad. Sí, sí, sí, Te sumamos、sí, sí. al equipo a r a t u b e Estás en e v a l u a c i e n d o q i e n e s que ver 15 videos. <ríe> oh, yo encantado. Encantado de p e r La verdad que sí. Y pensándolo de esa forma también.、Eh, viendo de qué, en qué punto se relaciona con. Determinada materia, por、uh -huh. ejemplo,、eh, que aunque parezca raro, estos materiales tienen relación con múltiples、uh -huh. áreas sí,、eh, sí. y se pueden, se pueden llevar a las aulas de diversas formas. Es más, en una de las escuelas donde yo estoy trabajando、eh, se hace una feria de las naciones latinoamericanas、uh -huh. y al curso donde yo trabajo le tocaba trabajar con Panamá. Y la verdad es que yo mucha información acerca de, de la realidad panameña en este momento no tenía. Y se me ocurrió fijarme en los materiales del año pasado de Arandú y teníamos una producción de、Mira. Panamá. Y yo dije, bueno, esto para hablar acerca de las lenguas originarias en Panamá.、Uh -huh. Y me vino como anillotedo. Así que sí, es es una buena opción como para darles también una herramienta más, un insumo a los, a los y las docentes. Y, este, la a, y este año en la,、eh, de Arandú se recibieron la mayor cantidad de producciones de, de México primero, de Argentina después. Pues, ¿Y de qué otros países de América Latina llegaron producciones? Si recuerdan ahora, si medio de m e m o r i a Llegaron desde Perú, de Chile, de Colombia, Ecuador, de Ecuador, Brasil.、Eh, Brasil. ¿De Paraguay tuvimos muy poquitos? Muy poquitos. No, hay uno de Paraguay、muy. también,、uh -huh. sí. Paraguay-Argentina.、Uh -huh. eh, con temas bastante interesantes,、uh -huh. eh, como decía、eh, acaso un ratito. Laura, pero llegaron de muchísimos países, incluso también hay un material que toca el tema de, de Berta Cáceres también, bueno, todo lo que está pasando、eh, en esa región, así que、eh, estamos como tocando distintos puntos de Latinoamérica y bueno, este año también hemos sido un poco más estrictos con que sea Latinoamérica、eh, los puntos donde se puedan discutir, ¿no?、Eh, así que bueno, hay como、eh, muchísimos materiales, materiales de, de distintos países y muchas comunidades. Porque, bueno, muchas comunidades que sabemos bien que en, en algunos la, los pueblos indígenas no se rigen por países, sino, bueno, por pueblos,、uh -huh. porque sabemos que no hay eh, limitación, eh, no hay fronteras、claro. eh, políticas. Así que, bueno, en ese caso、eh, hay muchísimos pueblos que se han presentado en, en el Arandú y, bueno, estamos como recontra contentos de que haya mucho material. Que toquen distintos temas,、eh, como decía Lau, tenemos lo, del,、eh, lo de la Tempa, ¿no? que tiene un tema bastante interesante que está en México y que, bueno, acá nosotros también tenemos como nuestras discusiones. Entonces,、eh, que, haya, que haya llegado es como, no sé, decimos, bueno, wow, vamos a que siga llegando más, pero bueno. Con casi 60, ya no. Ya está. No, no, por lo menos por este año, ¿no? Menos, <risa> claro, faltaba un minuto, y le decía a Laura cerremos y ya no damos más, porque <risa> era muchísimo s los materiales y seguían cayendo más. Y bueno, no sé, lo que yo pensaba al principio, de que era poquito los que se presentaban, después en la, segu en la segunda mitad ya se empezaron a caer más, más producciones, así que bueno. Eh, tenemos ahora mucho trabajo que nos, nos toca después. Claro, ya que a septiembre poder、eh, ver y seleccionar todo eso. Seleccionar、claro. y, y, claro, y armar la programación. También、eh, veníamos discutiendo esto de, de que hay, tenemos diferentes categorías, diferentes problemáticas que vamos a abordar. Entonces, también hay que darle un orden como para que la gente que fue específicamente a ver、claro. los materiales de género.、Eh, Digamos, tenga la chance de ver una seguidilla claro, de materiales, de uno, claro,、uh -huh. eh, y se vaya contento, contenta, o o c n n t t e que es la idea, y que se vaya con un mensaje y que se vaya reflexionando acerca de algo.、Uh -huh. eh, algo que me llamó la atención, quizás, es esto que estábamos hablando del origen de, las, de los materiales que nos fueron llegando, es la cantidad de materiales que tenemos de México, y que aparte、eh, no es que solamente hablan de una comunidad en particular o de cierta lengua originaria, sino que hablan de un montón de problemáticas. Los diferentes materiales. Y lo pensaba、eh, con esta realidad también. De nuevo, nos volvemos a encontrar con que se cruzan esto del audiovisual y la realidad actual, con la realidad de México acerca de. ¿Cuál es el rol de los comunicadores en México y qué es lo que está pasando con los comunicadores, con los periodistas más claramente en México, que son asesinados?、Eh, y, y las noticias de asesinatos de periodistas son como、eh, una noticia más nueva todos los días en, en México. Así que me parece que es de valorar la cantidad de materiales que, que llegaron de México, porque habla también de un pueblo y de una sociedad que está movilizada a pesar de, de, lo, de lo desastroso que está. Está actuando el gobierno、uh -huh. n o de ese país. Y la、Así. necesidad de contar, digo, ¿no? Exactamente. Buscar la forma、uh -huh. de, de, de ir contando. Y este domingo vamos a tener un anticipo de lo que va a ser e la r a n d ú La r a n d ú itinerante va a estar en el Festival de la Revista Tendés. í vamos a estar este domingo a partir de las.、Eh, en realidad vamos a estar a las 21.30, pero nosotros vamos a estar con nuestro pequeño stand、uh -huh. a, las, eh, a partir de las 7 de la tarde. Así que ahí nos van a encontrar en un r i c o n c i t o repartiendo volantes, invitando para. Para septiembre, pero、um, vamos a proyectar unas cuantas、eh, películas, unos cortos que hicimos de la selección del Arandú del año pasado. Y bueno, nuestros amigos de Tenden o s invitaron para participar, así que ahí vamos a acompañar este domingo. Los esperamos a todos en, en estas proyecciones que vamos a tener como Arandú itinerante、eh, acá nomás cerquita. Y bueno, ¿y cuándo vamos a saber la, la programación? ¿Hay más o menos alguna idea de para cuándo va a estar la selección, la programación?、Ah, no, no, no, tiene... no sabemos,、no、es una sorpresa. No, sí. La idea es que、sí. ya para agosto. Sí, tengamos definida la programación,、Ajá. igual si está antes, obviamente iremos haciendo los anticipos acá por nuestro programa favorito de radio. <risa> Entonces, la próxima, la próxima visita va a ser cuando esté la programación. La programación, seguramente sí, también tenemos ya, ya seguramente vamos a tener definido quiénes son los invitados,、uh -huh. quiénes van a venir para las mesas de debate. También queremos hacer como algunos,、eh, alguna o s l g u n a feria,、uh -huh. unos pequeños stand. Tenemos contacto con productores agroecológicos que tienen、eh, producciones acá nomás en Nuján. En、uh -huh. Entonces, queremos también bueno, darles、eh, voz porque hay muchos materiales que están tocando también el tema de la agroecología. Y、mmm, queremos bueno, que también sean partícipes y que de paso traigan los productos y los que vengan a la luz se lleven su bolsón.、Claro. Eh, y, y bueno, p o d a m o s también incentivar acá nomás. n o Entonces. Eh, así que la próxima edición seguramente vamos a tener toda esa información de la mano y bueno, también van a estar acompañando nuestros productores,、eh, nuestros artesanos, que seguramente también van a, van a estar en cada una de las sedes.、Uh -huh. Pero bueno, eso ya, esa información confirmadísima la tendremos en la próxima、uh -huh. invitación. Sí, pero podemos ir aprovechando para convocar a todos los artesanos o artesanas de、uh -huh. la zona que se quieran、ah, sí. sumar a los días de proyecciones y que va a haber lugar y espacio y tiempo disponible para, para que puedan. Traer sus, sus producciones también. Ya el año pasado estuvieron, hubo muestra de fotos también, ¿no?、Exacto. El año pasado acompañando la Grandú. Sí, este año nos va a acompañar una en, dentro de, la de las muestras fotográficas. Tenemos varios que ya están confirmando.、Ajá. Entre ellos tenemos una、eh, docente de、eh, ahí en México, no recuerdo bien la universidad, que nos va a acompañar. Porque estuve el año pasado con, con, presentando uno de los materiales y bueno, este año se, se copó también con, con el Arandú y viene también para hacer una muestra fotográfica, presentar unas producciones que tiene con chicos de、eh, indígenas urbanos que、Ajá. está trabajando ella en Monterrey, me parece. Y bueno, va a venir ahora también para el Arandú y nos va a acompañar con la muestra. Y bueno, vamos a ver también cómo acomodamos el tema de las mesas de debate. Pero bueno, sí va. Vamos a tener esa toda esa, esa visita. Sí, Y en muestras también vamos a tener una muestra de unos compañeros, hermanos y hermanas mapuche、uh -huh. del sur de nuestro territorio, que también nos van a estar acompañando con, con algunas producciones fotográficas de su comunidad, así que. Por ahora son quienes están confirmados,、eh, pero también convocando a quienes se quieran sumar que también hagan、eh, tanto muestras fotográficas como audiovisuales,、uh -huh. eh, pintura, dibujo,、eh, pueden sumarse. Bien. Bueno, muchísimas gracias por venirse hasta aquí a contarnos、eh, estas novedades de la Arandú. Las esperamos de nuevo, entonces, con ya las fechas, la, las proyecciones y todo lo, lo confirmado que va a involucrar este año la Arandú. Dale. Muchas gracias a gracias. ustedes siempre por el espacio. Un abrazo.、Grande.